¿Qué tal, Daniel s a n d r a Buen día a todos. Buen día. Conta, contanos un poco cómo surge este espacio de articulación, de organización. Sí, surge a raíz de una necesidad. Nosotros,、eh, al recibir diagnóstico como padres, estábamos en la nada misma, en todo su sentido. En el área de salud, no teníamos centro s de, de contención, de información, recreativo, no había nada en cuartel quinto. Ustedes, eh, en la sala de espera me cruzo con otra mamá y así nos fuimos formando como agrupación, formamos parte de la agrupación de Moreno Centro durante varios años hasta que decidimos、eh, descentralizar y comenzamos el trabajo en cuartel quinto, junto a la Anderson, con la directora María y el pediatra que ya no está más, que en ese momento era Rebusar Manuel. Y comenzamos como a tener un espacio en el área de salud, pero nos faltaba la otra parte, recreativa, d o n d e se puede articular con talleres y, y clases、eh, como adaptadas para nuestros niños niñas t e a nuestros jóvenes también.、Uh -huh. El objetivo en ese momento era、eh, en la primera infancia, como se le llama, pero después nos encontramos con otra realidad, conseguimos un espacio, casa joven. Acá en Cuartel Iglesio, no el nombre lo dice todo, e s un espacio juvenil,、uh -huh. eh, pertenece a un programa llamado Le n v i ó n Bueno,、eh, comenzamos a trabajar de forma articulada con el equipo técnico de Casa Joven, que crea el espacio TEA con diferentes talleres, todos、eh, completamente adaptados, inclusivos,、eh, con forma. forman Todos estos talleres por profesionales que son padres, madres, tíos, desde la estimuladora, el acompañante terapéutico, así como tricista, la licenciada, el panadero, la mamá que da taller de muñequería, y bueno, sí presionamos junto al equipo de Casa Joven. ¿Cuántas familias integran el, el equipo? Y... equipo, el que da los, da Tenemos doce talleres.、Uh -huh. y Los talleres, como te decía, bueno, se brindan desde casa joven en diferentes horarios y son más o menos cuarenta familias los que acuden al, a diferentes talleres. No solamente a los talleres con TEA.、Uh -huh. eh, en el espacio t e a nos encontramos con un montón de, de, discap de diferentes discapacidades、uh -huh. que tenían lugar de, de contención. Y este proyecto que era solo para la primera i n s t a n c i a abarca todo porque tenemos hasta un adulto que participa del espacio, tiene 52 años y、uh -huh. es una persona con discapacidad.、Claro. e s、eh, muy amplio el trabajo que se hace en casa joven.、Uh -huh. ¿Hace cuántos años están haciendo est estos talleres, estas actividades?、Y、nosotros tenemos un año, somos bebés, como n o s d i c e La casa si... joven está、eh, venía funcionando con el programa、claro. juvenil abierto a la comunidad, dando contención para que los pibes、eh, cuenten con este espacio para hacer diferentes actividades deportivas, con clase de apoyo.、Uh -huh. Bueno, nos v a m o s a trabajar con eso y hoy es un lugar que funciona、eh, de forma muy articulada、uh -huh. junto. A Juventudes de Moreno,、uh -huh. con la Sala Anderson, ahora con la Sala 6 de Enero.、Eh, al ser un lugar eh, tan, eh, ¿cómo le puedo explicar? Da, inclusivo, por decirlo de algún modo,、uh -huh. eh, vienen de todos lados. Tenemos gente de José C. e p a z que vienen, del, hay gente del Barrio La Perla, del Cruz de Castelar. No, no, no, no hay muchos lugares que cuenten con esta particularidad que tiene esta Casa Joven de Cuartel Quinto. Sí. No, si los dejamos, van a armar, digo, si en 12 meses hicieron todo lo que están haciendo, es increíble la tarea que están haciendo、eh, para generar espacios que no existían. Y ahí me surge una pregunta: ¿tienen algún tipo de apoyo estatal? ¿Lo llevan adelante en forma totalmente voluntaria? ¿Cómo es la, el trabajo para sostener? Porque son un montón de talleres, un montón de actividades, una cantidad enorme de profesionales. ¿Cómo hacen para sostener este espacio? Y mirá, acá nosotros somos simplemente padres autoconvocados.、Mm. Eh, eh, con esto de la pandemia, porque si bien somos nuevos, cuando se comienza con todos estos talleres,、eh, no sé, te puedo nombrar: músicoterapia, baile inclusivo, no sé, gimnasia rítmica, tumba, clase de apoyo, volei.、Eh, también armamos la colonia de verano con el equipo técnico de Casa Joven.、Mm -hmm. Nosotros,、eh, nuestra agrupación se maneja con donaciones. Eh, los profesionales, como te decía, son todos padres,、mm. hermanos, t í o s son todos familiares que, a t r a v e s a m o s por el diagnóstico o por la discapacidad,、mm. eh, por ejemplo, voy a hablar de, de la m a m á que da el taller de muñequería. Ya、sí. tuvo que dejar la escuela donde trabajaba para dedicarse al tratamiento de p s i c o porque no tenía、eh, con quién dejarlo.、Mm. Un él tiene, por ejemplo, un autismo severo y es complicado. De trabajar cuando tenés un nene que te demanda de mucho tiempo.、Uh -huh. El chico que da el taller de panadería, un、eh, chico dilexico, por ejemplo, tiene, tiene dilexia, es panadero gastronómico, este chico tiene 22 años y es hermano de dos chicos tea.、Uh -huh. eh, la psicomotricista es mamá de una nena también con tea. Entonces, todo es que todo en ofrece nuestro servicio de voluntariado. Eh, para eh, poder contener al resto de la familia.、Uh -huh. a h、eh, cuanto a la parte del servicio de comedor que también tenemos, eso lo ofrece el, el municipio a través del equipo técnico、claro. de c a s a j o v e n Ellos son los que hacen los pedidos y articulan. Ana. Y después, Ana,、ah, no, ¿dónde están、sí. ubicadas?、Eh, porque digo, seguramente alguien que está escuchando y con esta gentileza de que no sea un lugar exclusivo para c u a r t e l quinto, para bueno, que descontabas que hay familias que llegan desde José Sepagas, otros lugares, seguramente a alguien le puede interesar o sumarse como voluntario, como voluntario para dar una mano, proponer algún taller, o llegar hasta allí para conocer su experiencia y que les den una mano en un acompañamiento. Contanos exactamente dónde están ubicados. Nosotros estamos acá en Barrio Anderson. d n Bicétolo y el Teatro para que se ubique en estas dos cuadras y media de la Plaza a n d e r s o r donde se hace la Feria Barrial.、Uh -huh. eh, hoy, justamente, tenemos el cierre anual de、eh, donde se va a comp se com va,、eh, compartir un break al aire libre, siempre con、eh, todo el protocolo de cuidado.、Uh -huh. Y bueno, va a ser Papá Noel, compartimos el cierre como anual dentro de todo lo d i s o r u c i o n a d o que fue este año. Claro. Eh, también quiero, no quiero dejar pasar esto que es muy importante para nosotros.、Eh, estamos trabajando con la cabina sensorial, haciendo campañas de pirotecnia cero.、Uh -huh. Nuestra campaña se llama Más luces, menos ruidos. Así que también pueden seguirnos desde nuestro Facebook,、eh, pueden seguir el recorrido de la cabina y pueden acercarse a vivir esta experiencia que, que está buenísima. Y, bueno, Concientizar sobre el daño que genera、eh, la pirotecnia.、Uh -huh. Contanos, me decía Jimena g r e ñ e n a a quien le agradezco públicamente la gentileza de ponerme en contacto con vos para dar a conocer la tarea que hacen. Me había anticipado esto de la cabina. Contanos bien de qué e s esta, esta cabina, porque me pareció algo sumamente interesante. Para generar empatía, para ponerse en los zapatos de las personas que bueno, se les genera un infierno frente a los festejos y estos、eh, estruendos que se dan tanto en la noche de la Navidad como en el Año Nuevo. Contanos cómo, cómo es esa, esa experiencia de la cabina que va circulando. Sí, primero quiero aclarar algo. Eh, eh, no solamente、eh, nosotros sufrimos el, el Año v i d d a a o Nuevo,、mm. nosotros、eh, como familia, sea,、eh, Nos pasa esto, ¿no? Que todos piensan que solamente es el 24 y el 31, cuando、mm. en realidad no es así. Nosotros,、eh, c a si nos n o m b r á n el mes de diciembre, para nosotros es dolor. Claro. Porque es toda la previa. Vos c a r c á s que la, la mayoría de los niños que están dentro del trastorno del espectro autista tienen hipersensibilidad auditiva.、Mm. La mayoría t i e n e hipersensibilidad en todos sus sentidos, en lo visual, gustativo y demás, pero yo、eh, soy mamá de dos niños con TEA. Eh, Renata es extremadamente hipersensorial, tiene una hipersensorialidad、eh, en todo su sentido. En cambio, el Nene no、Él、se comunica a través de los sonidos,、eh, de señas y demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la sociedad o la comunidad tiene que tomar conciencia que durante todo el año,、mm. cuando se celebra, no sé, un partido de fútbol,、claro. tenemos el ejemplo de la muerte de Maradona, que no era necesario. Puede acudir a esta alternativa de tirotecnia de bajo impacto sonoro.、Uh -huh. El objetivo de la cabina y qué es la experiencia que pasan las personas que, que en la cabina se traslada en tiempo real lo que vive y siente una persona con autismo. La cabina sensorial、eh, te lleva como a un quiebre porque estás sintiendo vos en ese momento、eh, lo que le pasa a una persona con autismo cuando. Eh, entra en crisis o cuando siente los sonidos a, a un alto volumen.、Claro. Eh, la cabina s e n s o r i a l es una una cabina, es un, como una especie de vestidor. La persona entra, se le pone un video,、eh, unos lentes, y el video se lo pasa en 3D, donde puede girar. y Por eso es importante pasar por esa experiencia porque es tan real.、Mm. Y el video, la idea original del video está h e n t r o por un joven justamente que está dentro del espectro.、Mm. Ana, es,、eh, bueno, obviamente para nosotros es un placer poder charlar, compartir, conocer la experiencia. Nos contaba Jimena sobre el trabajo que vienen realizando、eh, en tan poquito tiempo, que hayan conseguido tantas cosas. Y de aquí sepan que cuentan con la radio, con, en, en la radio, con una aliada para difundir todo lo que hacen y, bueno, seguir compartiendo, concientizando, sumando estas propuestas. Quedamos a disposición. Les mandamos un abrazo enorme y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por. Por la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo. Y recuerden que apostemos a más luces, menos ruido. Hay una variedad de alternativas en cuanto a la tirotecnia, nada más que, bueno,、eh, la comunidad está acostumbrada a ir siempre a lo tradicional.、Uh -huh. Y hay que buscar alternativas. Hay muchas luces, muchos LEDs, burbujas, aerosoles.、Uh -huh. Es、eh, una variedad impresionante. Así que los invito a conocer toda esta nueva variedad. Y a tener un poco de empatía y recordar siempre que si al otro le lastima, le deja de ser divertido.、Sin、a、duda. ponerse en el lugar del otro. Así que les mando un fuerte abrazo, felices fiestas para todos y más luces y menos ruido. Así será. Abrazo grande, Ana. Abrazo, muchas gracias.